Eh, bueno, hay también bueno lo que significa eh, para que tomemos un poquito más de conciencia lo escuchamos a diario a los mismos eh, trabajadores de Garrahan que no tiene nombre Milé, de Miré y sus funcionarios de tratarlo de ñoqui están trabajando por un millón de pesos por 800 mil pesos escuchemos, ahí tenemos un audio con respecto al tema que lo que es el Garrahan amigos, ¿lo adelante el Garrahan no se toca. La patria está en terapia. Ya no se trata solo de recortes. No son números. No son planillas de Excel. Lo que están haciendo es mutilar el alma de la Argentina. Porque tocar el presupuesto del Hospital Garrahan no es un ajuste más. Es un crimen moral. Es desfinanciar la esperanza. Es ponerle precio al derecho más sagrado que tiene un pueblo. La vida de sus hijos. No hay patria posible sin salud pública no hay nación que pueda levantarse sobre las ruinas de sus hospitales. En cada quirófano del Garrahan, en cada guardia saturada, en cada enfermero agotado y cada médico que no duerme, hay una trinchera silenciosa de dignidad. Ellos no piden palmas ni premios, piden lo justo. Piden insumos, sueldos dignos, respeto. Piden que no se los trate como gasto, sino como lo que son, garantes de la vida. Y a vos, trabajador de la salud, de limpieza, administrativo, ordenanza, no estás solo. Hay un pueblo que ve, que siente que reconoce tu entrega. Hay una clase trabajadora que se mira en tu espejo. Porque el reclamo no es solo gremial, es humano, es político, es patriótico. Y también va para vos, hermano policía, vos que tenés hijos, vos que también cobras un sueldo de miseria. ¿De qué lado vas a estar cuando los que te dan órdenes privaticen hasta la ambulancia que te lleva si tu hijo se descompone. ¿De qué lado vas a estar cuando te toque pedir turno en un hospital que ya no tenga ni gasas Basta de ser el brazo armado del ajuste. Pónganse la celeste y blanca. No en el uniforme, sino en el pecho. Sean pueblo, no verdugos. Porque los verdugos también caen cuando la soga aprieta. Este no es un reclamo más. Esto es una línea que se cruza y ya no se vuelve. Esto es diabólico, sí, porque el mal no siempre se viste de monstruo. A veces viene con traje, con sonrisa de mercado y con una motosierra que no corta privilegios, sino sueños. La lucha empieza en la cabeza, pero nace en el corazón. Y el corazón nos dice basta, basta de mirar para otro lado, basta de obedecer sin pensar, basta de bancar lo que nos mata. El garraján no se toca, a los chicos no se los toca, a la salud pública no se la negocia. Si este es el plan, el pueblo tiene la obligación moral de resistirlo porque hay momentos en que la patria entra en terapia. Y es ahí, más que nunca, donde la militancia, los gremios, la comunidad organizada, tienen que transformarse en sangre, en aire y en coraje. Y vos, que leés esto, que lo sentís en la piel, que alguna vez llevaste a tu hijo enfermo con la esperanza en los ojos, ¿sabés de qué hablo? Nos quieren dormidos, pero el pueblo está despertando. La patria no se vende, la salud no se ajusta. A los trabajadores se los defiende, hoy más que nunca, unidad, conciencia y lucha. I miss you.